La zona cero Juanjo pone vídeo privado, el tuyo. Estoy, estoy hablando de que que pone privas si y no sé qué, Juanjo, que, que, te, que tan tan leído la mente, nunca mejor dicho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 protocolos y a las personas que rigen esos protocolos eh, científicos porque había personas examinando cuando se grabó ese vídeo así que bueno Manuel tienes eh, toda una semana para intentar quitarle la ilusión a Juan José H. No, y me, a mí. me encantaría saber si había un ilusionista presente Yo porque una que... cosa son los científicos pero un equipo de investigación en, en anomalías sin un mago cerca coge Hay a... muchas cosas que verificar por ejemplo que realmente la niña sea autista es decir así es que no sabemos si son actores no sabemos en claro, sí. es que no, no podemos persona, valorar no, no, hay, no, no. hay una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 <risa> La que tiene. No, no poco paranormal ese caso desde luego si es niño ese mu tiene muchos matices ese es verdad que le llamarán el pequeño Nicolás si sí. tiene 20 años, ¿no? No, y tiene veinte pero, pero, pero alto, bueno, o sea, que... sí, sí sí y tiene, no, tiene bueno. una barba poblada mal poblada pero poblada Manuel eh, el pasado jueves el arzobispado de Valladolid emitía una nota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 a ella, lo estoy diciendo al demonio que tiene dentro hombre, el lenguaje con el que te estás dirigiendo no es sí. al demonio, porque lo estás dirigiendo femenino o sea, sí. lo debe, no sé es que una persona, caso... hombre, que os creía o sea, lleno que... de sombras, y si sí, el de Valladolid ha confesado que ese exorcismo no uno, cuidado, el, exorcismo, la, en la, la la el exorcismo el proceso que se nunca antes se había... una nota el arzobispado de Valladolid, es por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 ¿Me puedes dar un chocolatito? Bueno, uh -huh. pues, pues ahí Pero está. Yo, Lo que el, sin duda es que primer, es una de niño. En el primer tramo he oído algo de bocata, ¿eh? <risa> bueno, hombre, <muy>, tendrá <risa> hambre. bocata de chocolate? Tendrá hambre, pobre, ¿qué vamos a hacer? Que antiguamente se llevaba mucho de bocata de chocolate, sí. yo no sé. Sí, sí, sí, sí, <risa> siendo... Oye, yo no he comido más de uno. O de bocilla, ya no existe, ¿no? Pero fíjate, ¿no? aún así, sí. o sea, pensando... Sí. Sí.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 y el gato no lo vio claro, saltó a la cama de al lado <risa> saltó a la cama de al lado y efectivamente se murió el enfermo de la cama de al lado antes que, que creían los enfermeros claro, pobre hombre, entonces esto se ha publicado en una revista médica en el año 2007, una revista médica de Nueva Inglaterra, y a partir de aquí se ha especulado con la posibilidad de que tenga una capacidad zofativa hipersensible y detecte un proceso que hay bioquímico que hace que las células se mueran y generen cetona, entonces vale, esto esa podría haberlo... Sí es, esa es la oler, bonita la curiosa exactamente, ¿no? bueno, el gato no, no tiene la culpa ¿eh? el gato no, no. no es asesino, el gato puede caso por decir la muerte a través de Claro, pero tú no pongas ¿no? la foto en el muro de Facebook sí, nada. Sí. <risa> Manuel Carvallal Juan José Sánchez Oro Lorenzo Fernández, hasta la semana que viene mira, que te... con el pronto. gato